erakusketa badaukagu, eh dokumentalak, tailerrak eta itzaldiak. Zer dagoen e, jakiteko informazioa prestatu dugu horrelako katsarroetan. E, liburu horri horri hori markatzeko eta bueno, hor daude, zarrenan daude eta gun banatu nahi ditugu baina ez dira doainik. Eta borondatea e, eskatzen dizuegu. Eta ja aprobetzatu, ikusi ikusi ditut hor daude, ere bai USBeak orduan hori ere bai hor dago saltzeko, 10 € bari duen, bale? Eh, gaur e, proiektoren aurkezpena e, egingo dugu, gertatu zen e, ura, ez eh dadilaztu, eta Marijosek eta Carmelek aurkezpena egingo dute. Orduan disfrutatut tondo pasatu. Bueno, pues de nuevo gracias por estar aquí y compartir con nosotras este espacio. Como decía antes eh, Gema, todo empezó con, con esta pancarta que hemos traído. Con esta pancarta y con algunas otras que nosotras, las mujeres de Rentería, hicimos y defendimos en aquellos años cuando empezaba la protesta y la movilización social. El movimiento feminista en Rentería ha sido un movimiento fuerte y que ha tenido una incidencia en lo que ha sido la transformación económica y social de nuestro pueblo. Sin embargo, sabemos que la historia la cuentan los vencedores y los poderosos, quedando el resto, especialmente las mujeres, excluidas de ella. Eh, era una antigua aspiración que teníamos las mujeres. Las mujeres de rantería queríamos elaborar el relato de lo que fue el nacimiento del feminismo en nuestro pueblo, la creación y desarrollo de, la, de los distintos grupos y las distintas intervenciones que las mujeres tuvimos a lo largo de aquellos años de profundo cambio social. Algunas mujeres, unas que estuvimos en los comienzos, otras que militaron a lo largo del tiempo en los distintos grupos que ha habido en Rentería, decidimos que esa historia había que recogerla, teníamos que contarla. Eh, al igual que cuando empezamos nuestras primeras reuniones y nuestra primera militancia ahora pensamos que también vivimos tiempos revueltos. Empezamos con lo que llamamos una crisis que nos parecía que era económica, pero nos hemos dado cuenta que es mucho más. Estamos ante una crisis del conjunto del modelo capitalista y esta crisis nos va a llevar inevitablemente a un cambio. Las cosas van a cambiar y el cambio se va a dar, querámoslo o no, porque además el modelo capitalista está agotado y lo, está agotando, perdón, los recursos del planeta y esto nos pone unos plazos y unos límites. El asunto, el núcleo fundamental que nos parece que hay que plantear en esta cuestión es si queremos ser nosotras, junto con otras y otros, los que dirijamos este cambio. Porque si no, este, este paso, este tránsito va a ser dirigido por los de siempre, por el capitalismo, el neoliberalismo, el heteropatriarcado, por... bueno, por por todos aquellos apellidos que podemos poner a esa cosa escandalosa, como le llaman algunas eh, autoras feministas. Y así las cosas, las mujeres, las feministas, tenemos un papel importante en esta situación. Dirigir, gobernar el tránsito, aunque todavía no sepamos muy bien hacia dónde, supone buscar un horizonte común hacia dónde queremos ir como sociedad. Y ahí las, los feminismos tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Tenemos mucho que aportar sobre lo que entendemos que es una vida digna de ser vivida y de cómo cuidar esa vida. Nosotras pensamos que podemos aportar algo para el gobierno de ese tránsito. Y ese algo es el recoger nuestras experiencias pasadas y repensarlas en común. Si anteriormente el papel tan importante que jugamos las mujeres en los cambios sociales y políticos no fue reconocido, Ahora es necesario que se reconozca y que se valore, para que en las nuevas transiciones, en el gobierno de ese cambio que tenemos en el horizonte, los feminismos, las mujeres, estén no solo presentes, sino reconocidas como sujetos fundamentales. Para hacer esto, apostamos por un trabajo colectivo, encuadrado dentro de lo que se conoce como investigación militante. Eh, no entendemos la investigación militante como una metodología sino como una línea de trabajo, una búsqueda en la que mucha gente se ha planteado cómo borrar las fronteras entre investigación y compromiso social, entre realidad social e investigación. Esta línea, que se desarrolla ya hace tiempo, desde la encuesta obrera realizada por el movimiento operario italiano hasta trabajos más recientes, como Precarias a la Deriva, y que intenta cambiar la teoría, combinar la teoría con la práctica, la investigación con la militancia y dentro de esa línea es donde nos queremos situar nosotras No queremos nuestra investigación para hacer un libro que se quede en una estantería Queremos recoger y recordar todo aquello que aportó el movimiento feminista para hoy incidir en la acción social para buscar conjuntamente ese horizonte hacia el que nos dirigimos y los pasos más oportunos para conseguirlo. Queremos que el repensar juntos esas experiencias sirva para reforzar y orientar la acción que hoy realizamos con vistas a un cambio social. Lo que hoy tenemos los movimientos feministas, nuestros logros teóricos, nuestros modelos organizativos, nuestros triunfos y nuestros errores, eh, no salen de la nada. Es fruto de un proceso de un largo recorrido. Pretendemos que el trabajo anterior sirva para enfocar correctamente lo que hoy se está haciendo. Es lo que nosotras llamamos mirar hacia atrás para caminar hacia adelante. Y también miramos para aprender aquellos colectivos que persiguen producir saberes desde las propias prácticas de transformación. Aquellas iniciativas que toman la investigación como palanca para la intervención social y que materializan así el caminar preguntando zapatista. Miramos al feminismo, que ha sabido hacer del relato, de las biografías y del relato colectivo unos instrumentos muy valiosos para la transmisión de otros saberes, de otras miradas sobre la vida. Decíamos que nos encontramos en una situación de cambio, de tránsito hacia otras formas de organizarnos socialmente, de entender la vida. En estos momentos es importante que de una generación a otra exista esa transmisión del patrimonio pasado, Transmisión que suponga también un estímulo de cara al futuro. Y además, este trabajo queremos hacerlo nosotras, que hemos militado en distintos grupos, que fuimos las protagonistas de aquellos hechos. Nosotras queremos ser también las protagonistas de la elaboración de esa historia que no se ha reconocido. Queremos aportar nuestro relato para que se reconozca el papel de las mujeres en los cambios políticos y sociales de nuestro pueblo. Porque partimos de que no solo los expertos o desde la academia se puede producir conocimiento. Pensamos que también fuera de esos límites se pueden elaborar saberes que generalmente son más críticos y producidos de forma cooperativa, no basados en la individualidad. Las que hemos sido parte de ese movimiento, las protagonistas, pensamos que podemos crear y transmitir también esos saberes. Eta ereikin honetan erakuzketa balago oh, goiko pizuetan. Eta erakuste honetan egin dugun lanarez hati bat erakutsi nahi bizuego. Errenterian, mila bederatzi deunda, juro bosgarren urtetik, gaur arte emakume taldeen memoria jasotzea, hain zen lan zabala bereala oartu ginela lanamugatzearen ikerketa sedea zehaztearen beharraz. Er is een heel erg bedrijf dat het abort is. Ga je niet in het oog? Je hebt een heel de bedrijf dat het abort is. Abort is een heel bedrijf dat het feminist is. En dat het een heel bedrijf dat het een heel Bestalde, es dugu haztu behar atxeraldi hori kokatu behar dugu laroar guztio jasatenari garen eskubideen galeraren testuinguru testuinguruan. Eta agortu legearen inguruko proposamen berriak zera goborara dute lortutako eskubideak lortzen aintzaiak izan direnak ez betirako.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 batez ere, peltxamolde aldaketan. Agorto eskubideak, beste gai askoz abalduzituen pandoraren putxabaliz bezala antizorgaioar, seksualitatea azkea, seksualitatea bizitzeko modu ezberdinak, harreman berriak, bizikide modu berriak, familia ereduen anitzak. Ibilian, ibilian, gero eta undiagoa bihurtu zen bola, Bola moduko bat batisancen Echter dit eta etasuruna apurtus hij joana. eta klandestinitate gara jayetan. Het renteria ko feministe kaorta cheko eskubi de arenalde borroca borroka tusiren. Alisancuten modus manifestazioak eta Pamfleto a, cartel a, kitzia aldi en dat er geen abortus is, maar dat er geen abortus is, en dat er geen karta is, en dat er geen karta is, en dat Augustia Borroca Berriekin, die geen eta emakumeen, en dat er geen karta is, en dat er geen karta Enmengoa zein beste tokietatik etorri eta bestelako esperientziak dituzten beste emakumeekin berpentsatu nahi dugu. Zeintzu ziden gure proposamenak lehen eta zeintzu dira horrein. Zeintzen gure presentziak alea, zeintzu gure ekintzaarako moduak eta gure harremana erakundeekin zein gai berri sortu zaizkigu, zer utzi dugu bidean. Erg uurte haiek bizi izan zitusten, emakumen testigantza jasoditugu. Abortatu zutenak, abortatzen lagundu zutenena. Aborto eskubidearen aldeko borrokatu zirenena. Garai hartako materialak eta dokumentua jasoditugu. Hoi eguztiak denboraren lerro batean kokatu ditugu. Mugarri izan ziren era jasoz. Eta hori guztia lotu nahi zandugu aborto eskubidearen egungo borrokekin. Hori da erakusketa honeka honetan eta erakusketarekin batera hainbat jarduera antolatu ditugu egun hauetarako. Itzaldiak, antzerki tailerrak, solasaldiak, aborto eskubidearen eta emakumeen ugalketa eskubideen inguruan. Aurretikan manoli aipatu duen bezala. Zuen gustokoa izatea espero dugu, baita urrats bat gehiago izatea ere, atzera begiratzea aurrera egiteko.